Son el mayor misterio de la historia, quizá la razón de nuestra presencia en este planeta. Y aunque hay miles de testigos, miles de experiencias con ellos, poco nada sabemos con certeza. El mundo de los ovnis. Ese tremendo misterio que sobrevuela nuestro mundo. De él queremos hablaros esta noche. Y para hacerlo, comenzaremos contando su moderna historia. tendremos a un investigador escritor experto en el tema su nombre Manuel Carvallan junto a él haremos un repaso por la historia del fenómeno atentos será apasionante historias reales que nos queremos contar y alguna que otra noticia de actualidad pero vayamos por partes el mundo de los ovnis nos espera tras esa primera introducción que nos ofrecen nuestros compañeros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 Paralelamente se empezaron a producir los primeros casos importantes que han marcado hitos en la historia de la ufología. Unas semanas después, el 8 de julio del 47, es decir, un par de semanas después se produce el caso de Roswell. Poco tiempo después se produce la primera víctima. Recordar de... el, caso, el caso de Roswell es ese caso famoso que no hace sé mucho pasaron en televisión, en la Antena 3, concretamente uh -huh. la supuesta la autopsia, autopsia. El... No, no supuesto ser extraterrestre, sí. que se demostró que era mentira, aunque parece ser que en Roswell ocurrió algo, ¿no? Sí, parece este? que está muy documentado, de... bueno, no, está irrefragable demostrado que ese día algún tipo de objeto aeronáutico se estrelló en el desierto de Roswell hablaremos de esto parece en otro momento de... Sí, porque la verdad es que se han producido noticias al respecto, pero es interesante ver que a lo largo de toda la historia de los OVNIs los pilotos, los pilotos militares, los pilotos comerciales y los pilotos privados han tenido un protagonismo muy importante Gene Tarnall era piloto y durante de... un vuelo vio ese, esos primeros platillos volantes y poco tiempo después el capitán Thomas Mantell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 en blanco un día hay otros años. seguimos viajando hacia esos mundos de, del ministerio esta noche hablando de abonis con Manuel Carvallal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 en este resumen que estamos haciendo esta noche Que nos cuentes un poco, el caso humanista es español Si, sí, cuando hablamos de ovnis Quizá la gente está demasiado vacunada De espantos ya a causa del maltrato Que se ha hecho de este tema en los medios de comunicación Y parece que esto de los ovnis pues es un tema marginal Que ven cuatro alucinados, ¿no?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 a los testigos civiles para que no hablasen amenazándoles con el más absoluto descrédito si hacían declaraciones públicas sobre lo que habían visto. Algo que también se ha repetido ha repitido hasta la sociedad. ¿No con lo que cuenta la película Expediente X eh, es también real? ¿Es decir el gobierno, las agencias de seguridad? No, no, yo te diría que la realidad supera con mucho a la ficción ya. siempre. Pero en este, sí, en este caso concreto Francisco Julio Padrón, al quien conocimos también en Canarias y con quien hemos querido hablar muchas veces, él siempre se negaba porque parece el que estaba amenazado. Ahora es cuando parte que está contando parte de aquella historia. no Porque el expediente ha sido desclasificado cuando se ha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 ...seres de otros supuestos mundos que atacan a jóvenes en, en España. OVNIs triangulares, sería otro los capítulos. Ha habido una oleada tremenda en Galicia y en otros uh -huh. lugares del mundo de estos OVNIs triangulares, pero si te parece lo vamos a dejar ahí para otro programa. Perfecto. Hay un segundo tema, esperando contactados. A veces incluso los seres extraterrestres dicen tener contactos sexuales con los seres de nuestro planeta. Esa es la segunda parte de nuestro programa. Después de esa introducción la ofrecemos.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 Segundo un poco esa secuencia de la historia de los ovnis... ...avistamientos, contactos... ...después habría otro capítulo que sería el de los abducidos... Bien. ...gente que cuenta que ha sido raptada... ...llevada a otro planeta, a otras naves... ...e incluso les han hecho cosas. Exacto, en los años 40 tenemos esas descripciones... ...esos avistamientos como el de Kenetarno... ...de gente que ve luces raras y platillos volantes... ...en los años 50 aparecen los primeros personajes... ...que aseguran comunicarse con los tripulantes de esos ovnis... ...y que eh, pueden incluso tomar fotografías y demás... ...y en los años 60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 abduciéndolos, llevándolos a unos extraños lugares donde realmente les están implantando extraños objetos. Y lo más inquietante de todo esto, por, por extraño que nos parezca, es que nadie está libre. A cualquiera de nosotros, cualquier día, puede ocurrirnos que nos convirtamos eh, también en abduciéndolos. En esta misma por noche, por ahí como ha ocurrido muchas veces. Para terminar, eh, hay quien dice también que de repente se siente visitado en casa por la noche, abduciéndolos. Eh, Unos seres pequeñitos, bajitos, va al médico y resulta que la mujer eh, resulta que está embarazada. Al cabo del tiempo, vuelve al médico dos o tres meses y este supuesto embarazo ha desaparecido, habiendo recordado también la visita de supuestos seres que van a su casa. y Pueden estar haciendo pruebas estos seres extraterrestres, un contacto con seres humanos para era una raza, Antes te decía que no hay nada de la historia. Nado nuevo bajo el sol y decía el doctor Josep Alaheim que los investigadores no estudiamos ovnis porque no tenemos un ovni encima de la mesa sino relatos sobre ovnis. Efectivamente en los últimos años, desde los años 80 sobre todo 90, ha comenzado a hablarse del síndrome de los visitantes de dormitorio. Esos extraños seres que los abducidos describen haber visto en las naves, ya no aparecen en las naves sino en nuestros propios dormitorios. Y la verdad es que cuando repasamos la mitología desde un punto de vista de la antropología social o de la antropología de las religiones, nos encontramos Encontramos con que esas mismas descripciones han existido a lo largo de toda la historia, lo mismo que los Elohim, que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres, copularon con las hijas de los hombres, según describe el, el libro del Génesis, a lo largo de toda la historia, tanto los íncubos y los sucubos, esos demonios que copulaban con las brujas en el medievo, esos seres que han estado visitando, vigilando y quizá controlando nuestros sueños cuando estamos oscuras en el dormitorio, como quizá ahora estén muchos oyentes, han estado presentes siempre a lo largo de la historia y continúan estando presentes todavía hoy. pasando y aquí lo vamos a ir contando poco a poco en este espacio en blanco en M80 Radio bueno, gracias por tus investigaciones, por estar con nosotros y que sigamos, tratemos de encontrar esa verdad, que la encontremos pronto en algún día en la nos vemos pronto, caiga quien caiga